Hay un ruido ahí que no, no sé de qué se trata. Parece que tenemos problemas técnicos con un ruido. Ahí paró. No, ahí volvió. So Bueno, hay un ruido, pero no sé qué. Ahí, ahí paró. Volvió. Qué, qué, qué molesto. Bueno, vamos a, a empezar el programa. ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa Aquí en la radio Puente Alto, la 107.5 FM Bueno Me gustaría que escucharan bien lo que, lo que vamos a conversar Porque la verdad es que son, estamos viviendo tiempos muy muy duros Lamentablemente Tenemos razón cuando hemos dicho que Con, para exaltarme mucho menos. Eh, ustedes saben que no es así, digamos, eh, porque no soy yo quien habla. Yo recojo mensajes del cielo y otras cosas, digamos, y, y mensajes que me llegan, y información de analista, etcétera, etcétera. Pero lo que está pasando entre Irán e Israel se agudiza cada vez más. Ustedes deben saber que Irán Estados Unidos intervino atacando tres sitios donde hay reactores nucleares en Irán. Eh, ellos se jactan de que hicieron mucho daño, pero parece que no es tanto, porque no, no se ha encontrado radiación en el ambiente, por lo tanto, el daño parece que no fue tanto, pero el hecho de que intervenga Estados Unidos de forma unilateral violando la constitución de su país violando al Consejo de Seguridad y todas las cosas y, y, y, y como la ley del más fuerte revela el mundo que estamos viviendo, eso eh, llegan y actúan nomás, no tienen ningún problema pero Irán ha seguido respondiendo Ha seguido atacando Israel en forma pareja, respondiendo a sufrir la madrugada del 13 de junio, como ustedes deben recordar. Y esto ha sido y vuelta, así que esto no para. ¿Y esto a dónde va a parar? Trump hoy día decía que, que venía un, un alto al fuego, pero eso es un sueño que él tiene porque no, no va a haber alto al fuego, al menos por ahora. Eh, Irán sigue atacando, Israel también, y, y cada vez hace más daño. Entonces, ¿a dónde, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Ustedes creen que después del daño que se han hecho van a parar así como, como si nada y, y, y quedamos listos y, y somos amigos? No, esto no va a parar. Y esta guerra, que forma parte de la guerra mundial que estamos viviendo, en dos frentes. Uno en Ucrania, donde, donde se enfrentan el bloque de Occidente con el bloque de Oriente, indirectamente, eh, hipócritamente, como ustedes quieran. Y acá lo mismo, los mismos bloques están en juego. Israel e Irán son los que están poniendo los muertos, pero Estados Unidos detrás, está la Unión Europea detrás por un lado y en el otro lado en el lado de Irán está China, está Rusia, está Yemen, está Corea del Norte, entonces los bandos están absolutamente definidos esta es la guerra mundial y esto en las medidas que se vayan eh, haciendo más y más daño, van a ir sumándose más integrantes, es cuestión de leer un poco la historia, mis queridos auditores cuando la segunda guerra mundial empezó, eran dos dos países en guerra nomás Polonia y Alemania y después fueron ingresando más y más y se transformó en lo que fue aquí va a ser lo mismo entonces lo, los, los bandos son los mismos, los litigantes son los mismos entonces ahí vamos a tener la certeza científica de que estamos en el final de los tiempos porque el, el los ...los eventos que se desarrollan en la guerra... ...son determinantes... ...en el devenir espiritual... ...del proceso... ...que se llamamos el final de los tiempos... ...están absolutamente de la mano... ...perdón, estoy un poco... ...rofiado... ...disculpenme por favor... ...bueno... ...para tenernos... ...una idea... Cómo, en qué contexto se desarrolla esta guerra el sistema globalista actual que es encabezado por el anticristo o sea, hegemonizado por el capital financiero transnacional y articulado a través de las estructuras que conocemos como la OTAN, el G7 y las instituciones de Bretton Woods como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial está en una fase terminal ...junto al Estado de Derecho también, que se terminó, eh, y las evidencias de que se terminó, las estamos mencionando, o sea, aquí llega, se le ocurrió atacar y atacó, y punto, y, y aquí no hay nada, no, no hay ni... se viola la soberanía, y Israel unilateralmente atacó a Irán, Estados Unidos unilateralmente atacó a Irán, entonces, se acabó el Estado de Derecho. El modelo liberal sustentado por la supremacía del dólar, la expansión de guerras por intermediarios y la fragmentación territorial de Estados soberanos fue desafiado por los BRICS. O sea, el eje de poder económico y de todo tipo se fue hacia el oriente. Y en ese sentido, estos globalistas neoliberales han entrado en una ofensiva para impedir ese mundo multipolar. Ellos quieren seguir con el mundo unipolar donde ellos son los reyes y las élites, porque los Netanyahu, los Trump responden, son parlantes de las élites. Ellos no deciden. Trump, y la prueba es muy simple, porque ellos, Trump decía que no iba, iba a permitir guerra, iba a terminar con todas las guerras, etcétera, etcétera, que él durante su gobierno no iba a empezar ninguna guerra. Y, y alguien parece que lo obligó a otra cosa entonces ahí queda en evidencia que él no, él no tiene ningún poder es un payasito más bueno, un poco más grande que los otros pero pero es un payasito entonces al frente de guerra abierto por ellos, porque ellos crearon estas guerras, las élites económicas, los dueños del mundo al frente de guerra abierta contra Rusia en Ucrania han abierto un nuevo campo de batalla, esta vez contra la República Islámica de Irán por, por la vía del nazisionismo de Israel. Lo que es, en los hechos, un escenario más de la Tercera Guerra Mundial que estamos viendo en directo. Con la inminente derrota de Occidente en el frente ucraniano, se hizo necesario y urgente que el capital financiero transnacional desplace su ofensiva hacia el Medio Oriente activando un segundo frente de confrontación directa con la República de Irán. La agresión liderada por el nacionalismo israelí es central de la red financiera global y coordinada estrechamente con su, su aliado eterno Estados Unidos. Nos encontramos ante un choque geopolítico de enormes consecuencias. El mundo unipolar, dominado por una élite transnacional parasitaria, Enfrenta la resistencia del mundo multipolar que encarnan los BRICS La lucha no es solo por territorios o recursos Sino por el modelo político, económico y social Tenemos por un lado un planeta gobernado por las corporaciones y la OTAN O, vamos al, o, o aspiramos a un mundo basado en la soberanía de los pueblos en el respeto a las culturas y la cooperación del sur global Esa es la pelea que tenemos, mis queridos Irán está demostrando gran decisión y fuerza, pero Israel tiene armas nucleares. Así es la cosa. Entonces, mis queridos auditores, la situación es complicadísima. Muy complicada. Tal como siempre dijimos, eh, esto se agudiza. Se agudiza cada vez más. ¿Y a dónde vamos a parar? Si ustedes piensan un poquito, tienen la respuesta, ¿cierto? Para que vean cómo es Estados Unidos, que se cree siempre defensor, entra en guerra con, con grandes eh, motivos altruistas para la libertad, la democracia. Estados Unidos bombardeó las bases nucleares de Irán. Es bueno recordar los países que Estados Unidos bombardeó solo después de la Segunda Guerra Mundial. Corea y China del 50 al y 53 Guatemala del 54 Indonesia del 58 Cuba del 59 y 61 Guatemala el 60 Congo del 1964 Laos del 64 al 73 Vietnam del 61 al 73 Camboya del 69 al 70 Guatemala del 67 al 69 Granada en 1983 Líbano en 1983 y 1984 Libia 1986 El Salvador 1980 Nicaragua 1980 Irán 1987 Panamá 1989 Irak 1991 Kuwait 1991 Somalia 1993 Bosnia y Herzegovina 1994 y 1995 Sudán 1998 Afganistán 1998 Yugoslavia, 1999. Yemen, 2002. Irak, 1991 y 2003. Irak, 2003 y 2015. Afganistán, 2001 al 2015. Pakistán, 2007 al 2015. Somalia, 2007, 2008 y 2011. Yemen, del 2009 al 2011. Libia, del 2011 al 2015. Siria, del 2014 al 2016. Palestina, en su apoyo a Israel actual apoyo a Israel desde el 2023 al 2025 ese es Estados Unidos ese es Estados Unidos que dice que Irán es una amenaza para el Medio Oriente y sin embargo Estados Unidos tiene 82 bases alrededor de Irán e Irán no ha invadido a nadie en más de 800 años no ha invadido a nadie Y sin embargo, Irán es la amenaza. La gente se cree el cuento, la razón loable que aduren en ellos, porque ellos siempre tienen razones loables para hacer las guerras. La gente dice, no puede tener armas nucleares. Y todos repiten ese discurso, no puede tener armas nucleares. Si sí tiene aliados que tienen armas nucleares, como Corea del Norte, como China o Rusia, si quisieran tener armas nucleares la habrían tenido ya, hace rato. No quieren tener armas nucleares por, por política. El verdadero, la verdadera intención de Estados Unidos y de Israel para atacar Irán no es ese cuento de las bases nucleares. Eso es para la masa, eso es para contarles un cuento bonito a la masa para que se lo crean. La verdadera razón, mis queridos auditores, no es esa. La verdadera razón es que en junio, comienzo de junio, eh, China acaba de inaugurar un tren que va desde Irán a China, pasando por Turkmenistán, Kazajistán y llega a Pakistán y China. No, me, no sé cuántos son, más de 5.000 kilómetros pero con eso evita depender del tráfico marítimo. O sea, tiene dos alternativas, el tráfico terrestre y el tráfico marítimo. Y ese, esa ruta es fundamental para la ruta de la seda, de lo que está haciendo China y que, por cierto, Estados Unidos le interesa combatir. La otra razón es porque Irán, es, como es el país más fuerte del Medio Oriente, la no duda es el único país que le puede hacer sombra a Israel como lo está haciendo e impedir su gran Israel y también puede impedir que, que sigan robando petróleo los norteamericanos porque si entra en guerra Estados Unidos con Irán Irán va a destruir todas las bases norteamericanas que hay ahí y va a ser difícil que puedan robar petróleo si no está el apoyo militar norteamericano a los terroristas entre comillas que se roban petróleo que trabajan a sueldo para Estados Unidos. Le roban el petróleo para Estados Unidos. Entonces, esa es la razón y no la que nos venden en la televisión o la que venden a la masa en todas partes en los distintos medios. Esa es la razón de por qué atacaron a Irán y quieren a costa a cualquier precio debilitar a Irán e incluso se habla de un cambio de régimen ¿no? o sea, de tratar de, de hacer un golpe de estado para sacar al, al, al cómo se llama al, al, al, al líder espiritual que tienen ellos Ali Jameini que tiene un gran liderazgo en, dentro de Irán que no está en la línea de Estados Unidos entonces no lo pueden manejar no les sirve, ellos necesitan un, un presidente tigre que sea fácil de manejar para ellos esa es la verdadera razón de la guerra pero por esa misma razón China, que ha invertido miles de millones de dólares Rusia, que tiene a Irán como aliado estratégico que le ayudó incluso con, con, en la guerra con Ucrania aportándole drones eh, no van a permitir que Irán sea doblegado entonces por esos antecedentes que le estoy comentando tenemos asegurada la guerra para rato y también tenemos asegurado que esta guerra va a ir creciendo creciendo y creciendo Y este, este incremento en la virulencia de la guerra va a determinar los eventos espirituales que están próximos, muchos de los cuales hemos comentado aquí en este micrófono muchas veces, como es el caso del gran aviso, por ejemplo, la iluminación de las conciencias, que se ha dicho que va, vendrá cuando la guerra se intensifique mucho, vendrá el gran aviso. Entonces, es absolutamente determinante estos eventos, conocerlos y saberlos, porque estos determinan los otros. Estos eventos que son consecuencias del mal uso del libro del dios del hombre, determinan los otros hechos espirituales, mis queridos autores. Bueno. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Aradsky, cuestionó este domingo las reacciones del... <coughs> del Reino Unido y la Unión Europea ante los recientes ataques de Estados Unidos contra tres sitios nucleares del país persa, denunciando su doble vacío. agregó que esta semana se reunió con sus homólogos de Alemania, Francia y Reino Unido y así con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de y de Política de Seguridad, Kaya Kalas, cuando ya Estados Unidos decidió echar por tierra esa diplomacia. ¿Qué en conclusión sacaría? preguntó Arachi. Para el Reino Unido y la alta representante de la Unión Europea es Irán quien debe volver a la mesa de la negociación. ¿Pero cómo puede Irán volver a algo? de lo que nunca se fue, y mucho menos se echó por tierra", expresó. Claro, se refiere a que el acuerdo que hizo Obama de, el acuerdo nuclear lo echó por tierra Donald Trump en su primer gobierno. Y entonces, ¿cómo? Y Irán siempre cumplió el acuerdo. ¿Por qué le dicen que tiene que volver cuando el que se fue no fue Irán? previamente el canciller iraní condenó los, los ataques nocturnos estadounidenses afirmando que tendrán consecuencias eternas. En este sentido recordó que de conformidad con la carta de la ONU y sus disposiciones que permiten una respuesta legítima en defensa propia, Irán se reserva todas las opciones para defender su, su soberanía, interés y pueblo. Varios políticos y líderes mundiales han condenado las acciones de Washington calificándolas de peligrosa escalada y acto criminal. Mientras el líder de Estados Unidos advirtió a Teherán que en caso de una posible represalia emple, empleará una fuerza mucho mayor de la que se presentó esta noche. ¿Qué les parece? O sea, amenazó. Después de haber atacado, amenazó que si hay respuesta va a a atacar en forma más, más fuerte. Bueno, de hecho hubo una respuesta porque Irán atacó una base norteamericana en Qatar. Seguramente eh, me inclino a pensar que esa base es un ataque pequeño, digamos, porque si hubiera querido hacer un daño a Estados Unidos, tendría que haber atacado la base Diego García, donde salieron los B-2 Spirit que lanzaron la bomba, que está a 2.500 metros en el Océano Índico. Pero Irán tiene misiles que tienen ese, ese alcance, perfectamente lo podría haber hecho. Entonces, me inclino a pensar que respondió por una cuestión de honor pero no quiere escalar, no quiere agravar la, la, el conflicto, quiere limitarse a, a Israel solamente. Capaz que hasta Rusia haya metido la cuchara ahí, eh, diciéndole, bueno, y, y esto es tan grotesco que puede que Putin haya acordado con Trump que Irán le iba a dar una respuesta pero chiquitita, para salvar su honor, nada más. Estoy no, no tengo certeza de lo que estoy diciendo, no tengo aval, pero, pero he visto tanto cómo se comportan estos líderes siniestros que son capaces de acordar ese tipo de cosas para salvar el honor. Así que es una especulación mía, sí. Pero esto es especulación. Lo demás que he dicho es todo concreto. Son... Son cosas que estoy de aquí compartiéndoles. Rusia ha denunciado en repetidas ocasiones que la reciente escalada en el Oriente Medio podría conducir a una catástrofe nuclear a gran escala. El presidente Vladimir Putin subrayó que Rusia y el Organismo Internacional de Energía Atómica no tienen pruebas de que Irán quiera obtener armas nucleares y que Irán tiene derecho a contar con el programa para uso, el uso de tecnologías nucleares con fines pacíficos. La verdad es que para que ustedes sepan la persona que más sabe la realidad de un país es la el, el que maneja la inteligencia de un país y la jefa de inteligencia de Estados Unidos Tutsi Gaba antes de, de que Estados Unidos atacara estas bases nucleares de Irán le había dicho a, a Trump que por cierto, él la nombró ¿cierto? le había dicho no hay evidencia de que Irán esté haciendo algo para fabricar armas nucleares. Y ella era la jefa de la CIA, o de, o, no de la CIA, pero de la inteligencia, porque Estados Unidos tiene varias agencias de inteligencia. Entonces, están centralizadas en, en, en el jefe de inteligencia, pero la CIA y la, tiene más poder que el presidente. Porque la CIA depende de las, directamente de las élites en Estados Unidos. Entonces, hay un presupuesto chiquitito que toma la CIA del gobierno, pero los, el resto del presupuesto lo sacan de las drogas o directamente lo, lo obtienen de las élites dueñas del mundo. Y las élites dueñas del mundo encargan los trabajos sucios a la CIA. La CIA y el Mossad son las mayores organizaciones terroristas de este mundo, mis queridos autores. Lo digo responsablemente. Es así. Aquí hay una, un, un, un escrito muy breve de el ex oficial de la infantería de Marina Scott Ritter, Al, al medio al maya, mayadín Scott Ritter es un un ex militar norteamericano un hombre eh, muy respetado a nivel mundial porque es objetivo y a pesar de ser norteamericano dice las cosas como son y dijo los ataques de Trump contra Irán fueron una exhibición ¿qué le parece mi queridos Salvador Él sí que es una autoridad en el tema, lo que diga él es muy, muy respetado a nivel mundial. Estados Unidos tenía planes de lanzar un ataque nuclear contra Irán, que destruiría todo. Pero, gracias a Dios, no sucedió, dice él. Israel está perdiendo esta guerra porque no lanzó un ataque decisivo contra Irán. Trump ha puesto a la comunidad internacional en una situación de amenaza provocó un gran caos internacional tras estos ataques contra Irán. Al atacar a Irán, Estados Unidos ha perdido su credibilidad y ha destrozado la idea de la no proliferación nuclear. Si las cosas terminan aquí, será una victoria para Irán, no una derrota. Eso dijo Scott Ritter, que me pareció muy, muy interesante. Aquí tengo un pequeño audio para compartir. De Amenazas para la humanidad y es incomprensible que las élites europeas y que el gobierno de España siga un minuto más siendo aliado de esas dos grandes amenazas para la humanidad. Por eso exigimos que España se salga de la OTAN. La OTAN es una alianza criminal que sirve para que Europa y España hagan las guerras que Trump ordena. No hay ya más tiempo, no hay más excusas. Lo que tiene que pasar es que salgamos de la OTAN, que impidamos el uso de bases militares españolas que son soberanas de nuestro país para operaciones militares ilegales y para esa agresión ilegal y para seguir enviando fuerza militar a los genocidas y por supuesto también que practiquemos un embargo total de armas a, a los genocidas necesitamos ya bueno ahí teníamos un interesante Gracias. audio la verdad es que hay mucha información <coughs> perdón mucha mucha información Esto es algo que les quiero compartir, que la semana pasada hicieron una pregunta a un auditor eh, Y para ese auditor va este, este audio Van a robar tu territorio, la Patagonia El plan Andinia 2.0 está en marcha, pregúntate Cuando toda la gente de mierda él quiere escapar, ¿a dónde van a ir? ¿Mm? Fíjate, porque ese país va a ser destruido, ya ha sabido, ya. A Netanyahu no lo apoya nadie, ni siquiera el Congreso de Estados Unidos lo quiere apoyar, ni su propio Congreso. ¿A dónde van a emigrar? ¿Te preguntaste o no? Históricamente hicieron el Plan Uganda, que es la actual Kenia. Pero ellos querían intentarlo en Tierra Santa y fracasaron. Y en las cláusulas de no fracase, van a ir... ¿A dónde? A la Patagonia, un lugar rico Con mucha tierra, petróleo, agua Sin conflictos armados Que como allá en Medio Oriente somos todos mansitos Nosotros nos vamos a dejar Y vos dirás, está alucinando Bueno, el presidente de ya habilitó darle planes sociales A todos los que vengan a colonizar la Patagonia Y eso no es lo peligroso Porque ustedes dirán, ay argentinos boludos Ustedes mantengan a los parásitos que quieran Delincuentes si quieren, pero no También habilitó la compra De ...sin límites... ...para los colonos... ...y los colonos van a venir con millones de dólares... ...del estado de mierda él... ...porque recuerden que todos los grandes grupos económicos... ...black rock vanguard son de ellos... ...entonces van a lavar dinero en mi país... ...se van a armar hasta los dientes... ...y ahí va a comenzar la invasión lenta... ...cuando ustedes menos lo piensen... ...pum... ...van a tener un montón... ...ya tienen soldados... ...de mierda él en su territorio... ...pero ahora lo que está haciendo... ...Milaikovsky... ...familiar lejano de Satanyahu... ...es grave... Fíjense, búsquenlo, protejan su país, y yo por decir esto me trataban de loquito y todo, pero ya se confirmó todo, hace mucho que vengo hablando de esto, es más, me he peleado con agentes del Mossad en mi país, búsquenlo Mauro Stendel, Michelo, yo ya sé de lo que son capaces el Mossad, en mi país está desde 1950, en el 55 planificaron, bombardeo la Plaza de Mayo, En 1960 ya publicaban sus operaciones en mi país, y el Mozart está infiltrado en todos los partidos, está infiltrado en los medios de comunicación. Básicamente, chicos, esto no es broma. Chilenos, a unirse. Cuídense. Primero, saquen y protejan a su país, después peleen por la ideología de que a usted le mal le parezca, pero ahora la Patagonia está en peligro, y mi país... No está haciendo nada porque nos tienen Balcanizado, dividido, peleado Un estado destruido Una sociedad destruida Pero ustedes por lo menos Defiendan su tierra Que para nosotros ya tenemos una base norteamericana Ahí metida encima Y ahora tenemos todo el ejército De mierda él que van a poder comprar Masivamente Lavar todo el dinero que quieran Y esto es real amigo Todo este conflicto de Medio Oriente Nos va a afectar, si ustedes piensan que no nos va a afectar Búsquenlo, el plan Uganda fue real, fue... Ahí teníamos, mis queridos auditores. Un auditor en el programa pasado preguntó, ¿en qué nos afecta? Como diciendo esto que está a 15.000 kilómetros allá, qué nos afecta? No da no lo mismo. Esa apatía que nos caracteriza lamentablemente, mis queridos auditores. Vivimos en un mundo globalizado, todo nos afecta. Y lo que dice este señor Michelo, que habla de Israel en vez de Israel, le dice mierda a él que no, no es ningún disparate para lo que, el comportamiento que tiene Israel eh, la verdad es que es peligrosísimo porque se están viniendo a Argentina ya le ofreció mi ley Argentina a los israelíes que se están yendo porque se están yendo a Chipre Chipre es una isla que está ahí en, cerca de Israel en, en, al lado de Europa y Grecia pero ahí no van a caber muchos, entonces, ¿a dónde se van a venir? se van a venir acá a Argentina y también a Chile entonces, ¿nos podemos transformar en Palestina, mis queridos autores? no, no es Chacota ¿no? a lo mejor no me creen no, este caballero está loco hablando así pero cuando pase, se van a acordar entonces, es importante entender y saber quiénes son estos personajes le voy a decir un dato El jefe de los sionistas es el anticristo. Esa es la última revelación, mi querido, que hemos recibido. El jefe de los sionistas es el anticristo. Por eso que siempre hemos hablado, mis queridos auditores, todo esto que de Israel y todo este engaño que Israel, Dios bendiga a Israel y tal, todas las cosas que hemos hablado muchísimas veces en torno a este fraudulento Israel, que no tiene nada que ver con el Israel de hace 3.000 años. Este Israel de ahora eh, está gobernado por puros demonios y datan de 1948, o sea, 77 años atrás, nomás. Entonces es, es falso. Y, y lo lanzaron porque somos ignorantes. Entonces ellos se aprovechan de nuestra ignorancia, y nos dicen lo que quieren. Y la gente compra cualquier cosa imagínense que compran hasta que la tierra es plana o que vivimos bajo un domo entonces en esas condiciones compran cualquier cosa la gente entonces no hay chacota esto mi querido José, no hay chacota las cosas vienen mal cada vez peor yo no quiero ser negativo Yo tengo dos posibilidades, hablarle puras cosas bonitas espirituales y de que leemos la conciencia y que puras cosas así. O decirle la crudeza y la verdad de lo que está pasando. No tienen que creerme, nunca le hemos pedido que nos crean. Insisto en este tema, soy majadero en esto, pero mi obligación es decir la verdad porque la verdad es Cristo, mis queridos auditores. Y Yo la digo. Lo que hagan ustedes con ella es problema de ustedes. Ustedes no tienen que creerla. Ustedes pueden tomarla, examinarla, investigarla o desecharla. Tenemos libre albedrío, mis queridos autores Pero lo que está pasando no se lo dicen en ninguna parte. Y si se lo dicen, se lo dicen con medias verdades. Entonces eh, nosotros tenemos la la fortuna de tener información de todas partes del mundo seleccionada y con el aval de los mensajes del cielo entonces eh, tenemos una información que creo que es bastante verídica se acerca mucho a la realidad mi querido computador. el tiempo dirá si fuimos verídicos o no Más que, más que leer y cosas aquí de cosas que podrían incluso aburrirlo hay muchas cosas, hay muchos artículos interesantes que me he sentido tentado a compartirles pero eh, más que eso prefiero comentar porque el comentario es un poco más un poco más cercano ¿no? el, la lectura es una cosa fría que la gente a veces no la no la toma, no la percibe, no la.. Bueno, Irán está, el parlamento iraní, para que ustedes sepan, mis queridos auditores, aprobó el cierre como medida de respuesta, el cierre del estrecho de Hormuz. Que alguna vez, más de alguna vez mencionamos acá que lo que era la defensa que tenía Irán. Eh, y eso significa un tremendo perjuicio para el, la venta de petróleo especialmente para Europa y también para China, pero China es un aliado de Irán así que si le cierra el estrecho del mundo seguramente va a dejar pasar los barcos chinos así que por ese lado no, no creo que tenga mayor problema es una cosa que lo pueden, lo pueden manejar Está Yemen también ahí, eh, cercano, y entonces eh, se ha manifestado Yemen muy solidario con Irán, y dispuesto a apoyarlo. Así que es otro de los de la, apoyando a Irán en, este, en esta guerra mundial que ya estamos viviendo. Y quien lo niegue es porque no sabe dónde está parado, nomás. Que se llama pero y la, las evidencias son muchas entonces el vicepresidente esto esto de lo voy a, leer que es muy breve porque me parece interesante el vicepresidente del consejo de seguridad y el presidente de rusia Dimitri Medvedev ha analizado qué logró Estados Unidos con su ataque nocturno contra tres instalaciones nucleares de Irán enumerando 10 consecuencias de la ofensiva en una publicación de sus redes sociales este domingo la infraestructura crítica del, del ciclo nuclear parece no haber sufrido daños o haber sufrido daños menores <coughs> el enriquecimiento de materiales nucleares y ahora podemos decirlo directamente y la futura producción de armas nucleares continuará una serie de países están dispuestos a suministrar directamente a Irán sus armas nucleares. O sea, si Irán hiciera armas nucleares, las tendría. Con eso está diciendo, lo dice claramente. Israel está bajo ataque, las explosiones resuenan y la gente está en pánico. Estados Unidos se ve arrastrado a un nuevo conflicto con perspectiva de operación terrestre. El régimen político de Irán se ha preservado y es muy probable que se haya fortalecido. El pueblo se está consolidando en torno al liderazgo espiritual, incluso aquellos que no simpatizaban con él. Trump, que llegó al poder como presidente pacificador, inició una nueva guerra para Estados Unidos. La gran mayoría de los países del mundo están en contra de las acciones de Israel y Estados Unidos. Con tanto éxito, Trump nunca verá el premio Nobel de la Paz, incluso con toda la banalidad, la banalidad de esta nominación. Me debe orgulloso de que comentando que es un buen comienzo. Felicitaciones, señor presidente, ironizó. imagínense que el to, el, Trump dijo después los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares en Fordo, Natanzi, Hizka, Fahan fueron llevados a, a, a cabo la madrugada de este domingo ahora dijo, ha llegado la hora de la paz dijo Trump al anunciar la ofensiva o sea, después de que hicieron eso quieren que ahora tienen que conversar de paz de hecho, está diciendo que va a... Pro va a haber un, una tregua pero yo no veo por ninguna parte la tregua ni por el lado de Israel ni por el lado de Irán está en la imaginación del parecer así es la cosa bueno Continuamos entonces, mis queridos Mensaje para los poderosos del mundo y los ciudadanos de la tierra. Un mensaje de Sepulchinar y Aredos comunican. Son dos seres de luz. que dan este mensaje. Nuestros maestros cómicos, los arcángeles de bíblica memoria, nos han rogado que os comuniquemos lo siguiente. La Tercera Guerra Mundial está a la orden del día en la agenda de los partisanos del maligno. Os habíamos advertido la terrible y espantosa crisis ambiental, económica, política social, ética y humana en la que se encuentra vuestro mundo os llevaría inexorablemente a la guerra total. El próximo ataque militar contra Irán o contra otra nación situada en el área medio oriental desencadenará la chispa que os proyectará hacia la Tercera Guerra Mundial con probables bombardeos atómicos, dado que las dos fuerzas que se contraponen poseen arsenales nucleares queremos recordar a todos que de todos modos nosotros impediremos que la locura humana pueda destruir vuestra madre tierra con armas nucleares el anticristo que hoy controla el mundo ya ha iniciado su obra de engaño de disuasión y de condicionamiento en perjuicio de todas las poblaciones de la tierra la reacción de las fuerzas de la naturaleza que acompañan a los anunciadores de la segunda venida de Jesucristo, responden con fuerza y determinación a la obra del hijo de Satanás, o sea el Anticristo. Para ser explícitamente claros, una vez más, os repetimos que Satanás es una entidad que inteligentemente personifica o condiciona la mente de los poderosos de la Tierra, es decir, de aquellos que poseen las mayores riquezas de vuestro planeta, Condiciona además a las cabezas de las mayores religiones de vuestro mundo, a los jefes de las mayores organizaciones criminales de vuestra sociedad, y en fin, consigue infiltrarse incluso en los movimientos espirituales animados por sentimientos críticos. A aquellos que se adhieren a estos últimos, les recordamos que estén muy atentos Que tengan agudo discernimiento y que tengan fe, certeza, que el Hijo de Dios mantendrá su promesa. Y que nosotros somos su fuerza, su legión de ángeles que tiene el cometido de proteger a los justos, a los sedientes de paz y amor. preparaos por lo tanto, porque es verdad que las profecías del Evangelio se cumplirán. Sabemos que tan llenos de sufrimiento y de dolor están los corazones y las almas de los justos. Para ellos vivir en una sociedad donde prevalecen el odio, la violencia, el cinismo, la crueldad y la ferocidad sanguinaria es un calvario continuo. A estas almas nosotros les deseamos transmitir toda nuestra amistad y solidaridad prometiéndoles a ellas y a sus seres amados protección, apoyo, fuerza, autoridad espiritual voy a hacer un, un paréntesis aquí voy a hacer un, un comentario se dan cuenta mis queridos auditores, si nosotros hacemos la voluntad de Dios no solo nos protegen a nosotros los seres de luz sino que a todos nuestros seres amados sea nuestras esposas, nuestros hijos o quien sea, el, el, la protección está asegurada si nosotros hacemos el bien, lo que Cristo nos pide, la protección está asegurada a todas las personas que nosotros amemos. Pero amemos de verdad. ¿Se dan cuenta la trascendencia que tiene lo que nosotros hagamos, mis queridos auditores? Por eso es que tenemos que dar la vida por la causa. Para nosotros, seres de luz, estos hermanos nuestros son la certeza de la instauración del reino de Dios en la tierra y por lo tanto no son perdidos de vista. Ninguno de los demonios tiene ni tendrá la posibilidad de tocar ni uno solo de sus cabellos. Está dicho en el Evangelio, también, es que el Evangelio eso también. Porque tenemos el permiso de la Divina Justicia de intervenir con represalias durísimas y mortales contra sus enemigos. Esto es todo lo que queríamos comunicar y, con, y esto hemos hecho una vez más con obediencia hacia los genos cósmicos y con amor profundo por, nuestras al por vuestras almas. Tened nuestra paz. Setún, Chenar y Aredo saludan con amor. Valer como Italia? 7 de noviembre del 2011. Ya el 2011, el cielo nos decía de la guerra con, contra Irán. Por eso escogimos este mensaje, que queridos autores. ¿Te dan cuenta? Ahora la estamos viviendo. Y decía el mensaje que desencadenará la chispa que proyectará hacia la Tercera Guerra Mundial. O sea, el incremento de la Tercera Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial está cerrada. Mis queridos auditores. Así es, mi querido. Este mensaje alguna vez lo compartí con ustedes pero lo quiero compartir de nuevo por la importancia y por el contenido que tiene el demonio del odio envenena a todo el mundo y los hombres se someten a él casi no estamos viendo eso mi ¿no, querido pero el odio destruye mientras el amor construye y la obra de la destrucción aumenta en la tierra constantemente. Más se esparce el odio, radiando entre la humanidad. La obra de destrucción de Dios no pondrá fin a este odio, sino solo hará reflexionar a algunos, y aquellos van a reconocer de quién se dejaron dominar. Por aquellos pocos habla Dios mismo, y enseña su poder y fuerza pero la mayoría sigue viviendo en el odio e intenta sobresaltarse con todos los remedios que el odio saca al día y permite que su llama crezca porque es el odio y la falta de amor el odio es el peor atributo porque destruye indeciblemente, no solo en la tierra sino espiritualmente porque por él todas las propiedades nobles se destruyen o está en peligro de perderse o sea todas las virtudes que pueda tener una persona si es capaz de la persona de tener odio mata todas las otras virtudes se come todas las virtudes el hombre que vive con odio está sacudido por los demonios su ascenso está en peligro continuo porque recae una y otra vez y se deja llevar por el odio porque se pone una y otra vez en manos de aquel que solo intenta transmitir odio y falta de amor a los hombres y su poder sobre aquel hombre es enorme y cuanto más grande, donde la humanidad vi entera vive en odio y tiene que significar un retraso espiritual que tiene un efecto terrible porque los hombres ponen en marcha voluntariamente lo que se ordena por el contrapoder de Dios lleno de odio, a que destruyan cualquier bien para dañar al semejante. Al adversario de Dios importa liberar al espiritual atado en la materia de Dios. Por esto se concentra en sus actos e intenciones en esto, destruir lo que fue creado por la voluntad de Dios. Su voluntad y su poder no son capaces de captar las obras de la creación. Así intenta transmitir su voluntad a los hombres, planta en ellos el odio y los empuja a realizar lo que a él es imposible, destruir la creación, de hecho convierte a los hombres sometidos en peones de sus actuaciones, los hunde en pensamientos satánicos, Enciende en ellos el odio y los empuja a dañarse lo mejor posible uno al otro. Aquí voy a hacer un comentario. Planta en ellos el odio y los empuja a realizar lo que a él le es imposible. ¿Estamos hablando de quién? Del demonio. El demonio no tiene libertad. de El demonio es obediente a Dios y cumple una misión de tentar llena, inculca de odio, inculca de, de, de antivirtudes al hombre para tentarlo, para transformarlo, para alejarlo de Dios. Esa es su misión. A pesar de esa misión, él es necesario para Dios. Lo hemos hablado muchas veces acá. Pero se vale del hombre para destruir la creación. No lo puede hacer él directamente, porque él tiene, no tiene el libro de Dios. No puede hacer algo que no está dentro de su programa mental, llamémoslo así. Él está para una cosa solamente y no puede improvisar. No puede salirse del marco, no puede salirse del libreto. El hombre no, pues puede. el hombre puede hacer lo que quiera. Y ha hecho, lo ha hecho muy mal si sí, el hombre Lamentablemente. Entonces, el demonio se vale del hombre para destruir la creación, porque él no lo puede hacer directamente. Eso es lo que quiero comentar aquí, eh, para que entienda cómo funcionan las cosas. Así intenta transmitir su voluntad a los hombres. Planta en ellos el odio y los empuja a realizar lo que a él le es imposible. O sea, destruir la creación. Eso es lo que quería comentarle. ¿entiendes? De hecho convierte a los hombres sometidos en peones de sus actuaciones, los hunde en pensamientos satánicos, enciende en ellos el odio y los empuja a dañarse lo mejor posible uno. Los hombres llevan a cabo voluntariamente lo que su enemigo mayor de sus almas les susurra. Sus actos sacan cada vez un oído nuevo y el odio saca cada vez más destrucción una humanidad tan envenenada se acerca cada vez más a la perdición porque difícilmente encontrará la vuelta a obras de amor eso es lo que quería compartirle mis queridos autores que creo que es una reflexión muy importante que vale la pena tenerla en cuenta ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema sobre preguntas y respuestas al estigmatizado Giorgio Bongiovanni. También saben que los estigmas sensibilizan a las personas y por lo tanto siguen siendo útiles al propósito En general sabemos que los estigmas son el escudo contra el maligno porque Jesús está ahí nos guste o no siento a Jesús impreso no solo en mi cuerpo sino en toda mi vida Cristo es el centro del universo Él es nuestra vida y nuestro todo y sus signos están en mi familia desde hace 33 años sería un trauma impactante y humano tener un padre sin estigmas creo que he dado mucho con los estigmas pero desde arriba quieren que los siga teniendo y por eso digo que sí digo que estoy disponible y estoy a disposición del Señor le preguntan sobre el aborto y él dice yo siempre estoy a favor de gestar al niño pero la elección es de la madre que es libre si una madre debe tenerlo y sufrir junto con su hijo es mejor que no lo tenga pero mi fe cristiana ya saben cuál es. Estoy en contra del aborto por cualquier motivo, salvo por razones de violencia, coacción o lo que sea. Pero en cualquier caso respeto la elección que haga una mujer si decide no quedarse con la vida que lleva adentro, según la ley que tenemos y en esas semanas en las que se puede interrumpir el embarazo. Y no es tanto por la elección con la que no estoy de acuerdo, sino porque un Estado de Derecho no puede permitir barbaridades porque en cualquier caso es un asunto tan privado que se seguiría llevando a cabo aunque estuviera prohibido por la ley. Acabaríamos entonces con abortos clandestinos como ocurría hasta hace unos años en Argentina donde morían mujeres por abortos clandestinos. Un verdadero Estado de Derecho también debería disuadir a la mujer De abortar y garantizar cuidar de ella después del parto. Este verdadero estado de derecho sin embargo no existe Porque los estadistas en la mayoría de los casos son unos sinvergüenzas Y por eso tenemos que recurrir a las leyes para regular el aborto Soy más partidario de regular el aborto que de todos modos se produciría clandestinamente Que de un estado que lo prohíba porque se haría de todos modos Otra cosa es el discurso sobre las drogas blandas, ligeras. Ahí no es personal. La mafia nunca ha controlado el discurso de los abortos, mientras que siempre ha controlado el de las drogas. Así que si un Estado permite la venta de drogas, lo está permitiendo de hecho. Por eso no estoy a favor de la liberalización de las drogas blandas. En cambio estoy a favor de una ley controlada sobre el aborto porque es una elección individual muy personal y única de la mujer que tiene esa vida en su vientre. Yo puedo decirle a una mujer que debe elegir quedarse con el niño y no abortarlo, y como estaba también debo garantizar a la mujer la crianza y cuidado si ella no puede o no quiere. El pecado de esta forma no lo cometería el estado que garantizaría todos los cuidados y la protección sino la persona que decide abortar. Debemos ser un estado que evite la barbarie como ocurrió en Argentina donde murieron mujeres que han abortado clandestinamente. me preguntaron sobre el contacto extraterrestre. Ellos nos controlan y nos asisten en astral, pero también físicamente. Ahora, cuando van al cine, Perdón. o al campo, o a la playa, o al trabajo se harán ver y les harán notar que son ellos porque esto forma parte de un plan de acción militar que tiene el en caso de catástrofe como un tsunami o el lanzamiento de una bomba atómica si esto sucede los seres de la tercera y cuarta dimensión se llevarán sus cuerpos de algunas personas que ellos quieran si y te deben levantar con tu cuerpo y tu cuerpo está contaminado deben intervenir entonces ellos intervienen físicamente y se camuflan para llevarse a una persona con el cuerpo tienen que utilizar la teletransportación y debe ser uno de ellos que lo haga vuestra preparación consiste en que mientras tanto se encuentren con ellos y los vean de las maneras que les he dicho antes porque mientras tanto les harán comprender y les darán pruebas a ustedes, pero también en la zona donde estén, de que están entre nosotros, y también para ponerlos en alerta y hacerlos comprender que permanezcan vigilantes. Así que el encuentro con ellos es a la vez una señal para decirles que existen y que por lo tanto todo es verdad. Y también para ponerlos en alerta, porque ese ser extraterrestre con el que se encontrarán, les dará instrucciones para recogerlos y les dirá cosas que yo no puedo decirles ahora. Ellos usan la teletransportación para recoger físicamente. Por eso me han dicho que les diga a todos los de la confraternidad que les harán señales de vez en cuando. También los reconocerán porque no fuman, no beben alcohol de ningún tipo, no toman estimulantes. Son personas que si las ves son asépticas. Tienen una sonrisa agradable, son bellas, por esto que les doy son solo señales físicas. No consumen pastillas ni drogas, a lo sumo pueden tomar una bebida sin alcohol y también los reconocerán por la forma en que les hablarán. Será como encontrarse con el infinito. Le preguntan a Giorgio, Dios, ¿Dios salva a todos? Él responde, entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiéndoles dijo, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, o sea, a la masa no les he dado, porque a todo el que tiene se le dará y tendrán abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que, no tiene, lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo ni oigan ni entiendan. Así se cumple en ello la profecía de Isaías que dice, oiréis pero no entenderéis, miraréis pero no veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se ha vuelto duro de oído y ha cerrado los ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y no entiendan con el corazón, y no se conviertan, y yo los cure. El Padre no quiere salvar a toda la humanidad, e incluso su Hijo lo dice expresamente en muchos pasajes del Evangelio, incluido este de arriba. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque Él sabía que aquellos que tuvieran bondad, y sensibilidad en sus corazones para escucharles le entenderían, los duros de cuello al oír las parábolas se confundirían, mientras que los sensibles se les preguntaría por el significado de lo que el Señor decía, lo mismo ocurre hoy, las masas no nos entienden, pero hay miles de personas que siguen nuestro mensaje, es por ello que nosotros hemos venido aquí, luego será Cristo el único que pueda juzgar, muchos de ustedes Y solo esperaban al hermano que había venido aquí para recordárselo. Pero ustedes tienen a Jesús dentro. Le preguntaron sobre el asteroide. Y responde. Desconozco las disposiciones actuales de los extraterrestres, pero sí sé que tienen este plan en mente, con el que pueden proceder antes de una guerra atómica o después. Solo Dios lo sabe. Pero entre las catástrofes naturales que pueden ocurrir, no se descarta la caída de un asteroide sobre la Tierra, que, que por sí sola ya valdría todos los maremotos y terremotos que tendrán que ocurrir. No sería la primera vez que caen asteroides sobre la Tierra. Se han caído dos en realidad. Eran dos lunas. Uno de ellos destruyó la Atlántida, mientras que el otro destruyó el continente de la Lemuria, que era la mitad del océano Pacífico. De aquel vasto territorio solo quedó la isla de Paz. ¿Cuál es la lección de la Atlántida que el hombre no ha aprendido? Respuesta. El asteroide que impactó en la Lemuria cayó por asentamiento y evolución. Fue una mecánica celeste que ocurrió para que aquellos pueblos evolucionaran. En aquellos tiempos existían los gigantes que luego evolucionaron. El continente Atlante, en cambio, fue destruido por una purificación, un castigo de Dios. De hecho, los Atlantes poseían tecnología extraterrestre como la teletransportación. La suya fue una prueba fallida porque los colonizadores de las Pleiades tomaron posición de la Atlántida y sus habitantes. Se integraron con los hombres de las estrellas. Así pues, en la una raza superior los hombres, con el apareamiento de los hijos de la tierra, con los hijos de las estrellas, uno de tantos en la historia del planeta se creó el antiguo pueblo atlante. Los atlantes debían traer a la tierra la ciencia de los extraterrestres, pero se corrompieron, la raza negra que era mágica, empezó a ofrecerles tecnología a cambio de magia, aprovechando la creación de sensaciones en los atlantes, la magia existe, ellos lograron amplificar con la energía de la tierra los aspectos sensuales y por lo tanto la sensualidad en una población, la del Atlantia, que era muy científica y lógica, por lo tanto necesitaba belleza, arte y sensualidad. Nuestros hermanos negros tienen esa fuerte cualidad mágica que puede transferir estas habilidades. Así que los latantes recibieron esta influencia sensible en la mente que fue capaz de aplastar a la gente en lugar de unirlos. Usaron la magia cambiándola por tecnología. La Confederación Interestelar quería establecerse aquí en la Tierra, pero en cambio Esta raza humana quería aplastar a sus otros seres humanos. Cuando la situación se estaba caldeando, es decir, cuando los atlantes con la teletransportación que poseían partieron con los Vimanas. Los Vimanas son naves extraterrestres que en la antigua India hace 5.000 años atrás les llamaban Vimanas. A la conquista de los demás continentes de la tierra para aplastar a estos pueblos. La confederación decidió enviar como última advertencia, primero al padre, encarnándose en el anciano de los antiguos vivos, Díaz, asesinado bárbaramente y luego a tres estudiantes, Ori, Ibiru y Barat, crearon una academia, una especie de universidad de iniciados. Aquellos que aprendieron estas enseñanzas convirtiéndose en iniciados, pudieron así inculcar y difundir una versión diferente de los hechos entre la población. Esta fue la estrategia puesta en marcha por la Confederación. En ese momento, el poder de la Atlántida, ahora consolidado como ocurre hoy, entre América y Rusia, vio que esto era un obstáculo. Primero mataron al antiguo anciano, que era propiamente Adoniesis, que había tomado cuerpo allí. A pesar de las torturas que sufrió, fue capaz de hablar incluso con la cabeza separada del cuerpo. A partir de ahí, muchos de los estudiantes se dieron cuenta que habían traicionado al sol que adoraban. Este ser solar dijo a los tres iniciados que advirtieran a los que poseían cierta iniciación e interés en su discurso que pronto ocurriría un ataque. Este es el futuro que aguarda a la humanidad hoy. Tenemos otro tipo de energía, no menos grave. Los tres iniciados de la Atlántida, Ori, Nibiru y Barat, preparan, prepararon un grupo de iniciados que luego fue al Dorado. Los que no estaban totalmente iniciados emigraron a Egipto y a Cerdeña. En parte también a Sicilia y toda América del Sur, que es toda Atlántida. Es decir es el resultado de los escapados de la catástrofe de la Atlantia. En cambio, los malos y los corruptos de aquella época se hundieron con, junto con la Atlantia. Todas las tecnologías más avanzadas acabaron bajo el agua, que es la energía nuclear de hoy, y no se nos permitirá usarla. Seremos destruidos primero. He dicho esto en todos los sentidos. Destruirán nuestra civilización si nosotros con las armas nucleares queremos destruir la Tierra y ocurrirá como en la Atlántida, como hoy somos 8 mil millones, mientras que entonces la población era pequeña y está toda, estaba toda localizada en un territorio bien preciso. Ahora no pueden simplemente lanzar un asteroide, por lo tanto caerán, crearán catástrofes puntuales y estratégicas. por Jesús y el dos doblamiento astral cuando Jesús dormía viajaba astralmente y visitaba a muchas personas en el mundo porque él no dormía mucho y cuando podía viajaba astralmente y visitaba a personas en el oriente para hacerse ver y anunciarles el mensaje por eso muchos otros hermanos de otras religiones decían haber visto a Jesús esto es un doblamiento controlado Jesús sabía hacer esto y mucho más. Mayorana y los científicos del Dorado. Le preguntan por él. Mayorana era un extraterrestre. En la base llamada El Dorado, situado bajo el polo sur, donde los extraterrestres me, llamaron, me llevaron una vez en 1990 hay unos 800 científicos de la Tierra desaparecidos o aparentemente muertos o no encontrados en los últimos 70 años es decir, que desde que descubrimos la energía nuclear estos científicos están ahí abajo y son científicos extraterrestres disfrazados de gente corriente en la Tierra algunos incluso nacieron en la Tierra como el gran Ettore Mayorana de Catania, que fue uno de ellos. Su genética no era de este mundo. Se lo llevaron porque los extraterrestres no querían ser responsables de la invención de la bomba atómica. Querían evitar de cualquier manera que los extraterrestres pudieran sufrir el calma. Así que se lo llevaron. Ahora Mayorana trabaja bajo tierra y de vez en cuando sale y aparece en el mismo cuerpo que tenía cuando desapareció hace 70 años. Las células no han envejecido, son estos científicos los que se convertirían en nuestros futuros gobernantes del tercer milenio, incluido hetero y mayoral. El proyecto consistía en entrenar a personas nacidas en la Tierra para asegurar que sus células pudieran sobrevivir 100, 200 o 300 años, de manera que estas personas entre comillas terrícolas, pudieran gobernar oficial y formalmente la nueva humanidad con la ayuda de extraterrestre. En efecto, los seres de otros mundos pueden ayudar, pero no gobernar una base independiente con libre albedrío como la terrestre. Por lo tanto, la estratagema era hacer buenos a los gobernantes de la Tierra, y por eso se los llevaron allí abajo. ¿Cuántas personas, cuando estas personas salgan, será el nuevo gobierno de la Tierra? Menos mal, diría yo. Y la noticia que te gustará es que el, el, el, en el Dorado no hay ni un solo político. En cambio, la ultraperiferia se envió a científicos, físicos, matemáticos, astrónomos, teólogos, profesores de derecho, artistas, a los que definen como científicos del arte, como pintores, músicos, poetas, escultores, actores, pero no políticos. Hay alrededor de 1.200 de estos seres en el Dorado y son nuestros hermanos en la tierra contemporáneamente que la Universidad del Dorado allí no hay médicos porque en el tercer milenio no hay necesidad de medicina pero seguramente habrá científicos que se dedicarán a descubrir los secretos de la naturaleza para ayudar al cuerpo y a la mente a estar bien seguramente la medicina como tal y, la conoce, tal y como la conocemos no existirá porque el mundo estará bien claro aquí la medicina existe y se autoalimenta ella mismo porque la medicina no es para sanar a la gente es para enfermarla más definitivamente es tal el negocio de la farmacéutica de las mafias farmacéutica que es Hace cualquier cosa, y los mismos médicos se prestan para eso. Vamos, pues. si has creado una acción en la que no se expresa toda la verdad, pero beneficia a la comunidad, a la sociedad o a la evolución de la humanidad, entonces Dios no te juzgará por el motivo por el que mentiste, sino que te juzgará por lo que ha provocado esa acción en la sociedad y el motivo por el que lo hiciste. Tomemos el ejemplo de Cristo, nuestro ejemplo sucre. Dijo sus apóstoles, aún tengo muchas cosas que deciros pero de momento no son capaces de soportar la carga. Invita a los discípulos a confiar en Él. Cuando Cristo dice, comed mi carne y bebed mi sangre, ¿está haciendo una metáfora o está narrando un poema? ¿Qué significa comer su cuerpo? ¿Significa simbólicamente hacerte portador de una verdad que aún no sabes realizar científicamente, pero que si la escuchas traerá grandes beneficios a tu espíritu? y al propio Cristo al elevarse cada vez más alto. Así que solo Dios tiene la vara perfecta de medir. Nosotros no tenemos esa capacidad porque no estamos en condiciones de leer el corazón de las personas. Si un día la ciencia descubre una máquina capaz de leer la mente, nadie, ni siquiera los extraterrestres, podrá saber el motivo que nos impulsó a una acción determinada. Este motivo parte de nuestro espíritu cuando es impulsado por una fuerza, como el odio, el amor, el resentimiento o la venganza, solo puede ser leído por Cristo, no existe ninguna máquina científica que pueda hacerlo. el ejemplo de Cristo. Nuestro ejemplo supremo. Dijo a sus apóstoles, aún tengo que decir muchas cosas, pero de momento no son capaces de soportar la carga. Invita a sus discípulos a confiar en él. Cuando Cristo dice, comed mi carne y bebed mi sangre, está haciendo una metáfora o narrando un poema. ¿Qué significa comer su cuerpo? Significa simbólicamente hacerse portador de una verdad.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 a una persona y eso le beneficio durante los próximos meses y realizo este acto sin obtener nada a cambio y no obtengo ningún beneficio material al hacerlo sino solo la alegría del espíritu, entonces he descubierto el motivo que hay detrás de una determinada acción entonces podemos descubrir el motivo nosotros mismos, a ver si este Egipto sigue siendo coherente debemos tener siempre el discernimiento, mirar a la acción comprender el beneficio que la persona produce de lo, que tiene, de lo que tiene como retorno para una determinada acción que realiza. Y si el retorno que pueda tener se convierte en un beneficio para los demás, si con el tiempo la coherencia sigue siendo la misma en la realización de acciones positivas, y solo entonces podemos decir que esa persona es un profeta o es un maestro, y un hombre sabio, pero en el juicio total de todas las vidas y reencarnaciones, es solo Dios quien puede juzgar y leer el espíritu y los corazones. Son solo genios serales, solares perdón, los avatares los que pueden leer y juzgar el espíritu del hombre. Dios entonces se ve obligado a juzgar a la humanidad y dictar una sentencia negativa en términos de dolor. Significa una sentencia de dolor. Significa encontrarse de nuevo con el sufrimiento temporal en la materia para crecer. Así que la sentencia de Dios es un acto de amor. Pensamos en ella como la venganza, pero no es eso en absoluto. Y a cien mil personas que mueren pensamos que es una señal de que Dios nos ha abandonado, pero no es así. La humanidad no entiende esto porque nuestras religiones han manipulado la verdad por intereses materiales y de poder. Cuando Dios te hace sufrir es porque te ama. Cuando te pone a prueba es porque te ama y quiere que crezcas. Esto es muy importante, mis queridos auditores, para todos nosotros que estamos en tiempos de prueba cuando Dios no te juzga, ni para amonestarte, ni para consolarte, te ha abandonado, puesto que la humanidad ha olvidado a Dios, lo ha ignorado, se ha burlado de Él. Y sobre todo las religiones fundadas por los hijos de Dios han traicionado la palabra de Dios en las cumbres del poder. El Creador está olvidado. Evidentemente que esto no se aplica a los propios misionarios de las iglesias del mundo. Este Papa, por ejemplo, es un signo positivo que quiere decirnos. Aunque con todas las limitaciones, incluso en la cúpula de las religiones, si el hombre quiere, puede hacer algo. La sentencia de Dios para esta humanidad será muy dura porque Dios no usa armas para castigar, sino la naturaleza. La palabra castigar no significa venganza. De hecho, punición, castigo significa corrección. Parece que tenemos algunas preguntas. ¡Wow! Vamos con la pregunta, mis queridos auditores. Bueno, a esta hora, una pregunta para el amigo que está hablando de parte de Ricardo. ¿Qué es esto de Gog, de Magog? Estaba escrito en la Biblia que el Reino de Irán, que es Antigua Persia, llega a efectuar lo que está pasando aquí. Efectivamente, mi querida. Siempre se ha dicho que Gog es, es el... Israel y Magog viene siendo el Reino de Persia, y, y todos los que lo apoyan, eh, así que está escrito Persia se menciona muchas veces en el antiguo testamento muchas veces Persia es un pueblo antiquísimo eh, la antigua Persia viene de, de, de aproximadamente del, del año creo que si no me falla la memoria del, del año como 500 después de Cristo o sea, tiene más de 1500 años Entonces un pueblo antiguo. Y Gog y Magog, la batalla de Gog y Magog se, se describe como la batalla de Armagedón. Pero en realidad la batalla de Armagedón, más que es una batalla física, es la batalla por las almas. Vamos a ir con otra pregunta. Boris. ¿Qué dicen tus amigos contactados con respecto a lo que está ocurriendo? ¿Tendremos tercera guerra mundial? Bueno, creo que al principio del programa lo dijimos claramente. Estamos definitivamente en la tercera guerra mundial. Los bloques muy definidos. En el frente de Ucrania se definieron claramente y en este frente se definieron aún más. Entonces la Tercera Guerra Mundial empezó, al igual que la, primera, que la Segunda Guerra Mundial a, a, empezó con dos litigantes y se fueron sumando, aquí va a pasar lo mismo. Eh, Israel, Irán, se mete Estados Unidos. Sigue esto creciendo, se va a meter Rusia, China, se va a meter Yemen, se va a meter... Eh, Corea del Norte, en fin entonces la Tercera Guerra Mundial es, es un hecho, no es una posibilidad cierta es un hecho, ya está ocurriendo esto no va no va a retroceder, esto aumenta siempre y si hay alguna tregua va a ser el preludio de algo más grande eso eso no te queda hay ninguna duda porque en la Biblia se menciona cuando hablen de paz y seguridad vendrá destrucción repentina repentina, o sea un salto en la guerra, va a haber un, una intensificación cuando hay, después de una pequeña tregua va a haber una intensificación en la guerra entonces no, no crean que va a haber paz ya nunca va a haber vamos a tener paz solamente cuando retorne Cristo no va a parar la guerra hasta el retorno de Cristo, mis queridos auditores y si va a haber una tregua breve va a ser para peor no para mejor Así que Ya no hay más paz Paz verdadera no va a haber más Hasta el retorno del día. Vamos con otra pregunta Desde la Serena Interesante tu programa Lo escuchamos Atentamente Y nos gusta tu forma de encarar los temas Pero tú estás a favor de Rusia De Irán ¿De quién? ¿Y por qué Estados Unidos decidió bombardear? ¿Por qué son los paladines de la justicia? Pues todo un relato... ...de Latino? Mi querido editor de La Serena. Qué bueno que nos escuchan, fíjate que yo... ...viví ocho años de mi vida en La Serena. Conozco bien la zona. Créeme. Entonces... un gusto de... ...que nos des escuchando de por allá. Eh, tú me, de alguna manera, me emplaza a, a definirme con quién estoy. Yo no estoy con nadie, yo no estoy con la guerra, estoy con la paz, con la justicia y con el amor. Esas son mis. Ahora, yo presento hechos, presento noticias, presento informes, presento artículos, presento comentarios del cielo, mensajes del cielo, pero yo no estoy a favor de uno u otro, porque no puedo ponerme en ese plano. Lo que pasa es que yo tengo que tratar de decir la verdad, mi querido doctor, pero yo no estoy a favor de uno u otro. Mi, mi bando es la, la, la paz, la armonía y, y la justicia, sobre todo la justicia. Entonces, eh, de alguna manera me, me combinas a, a que me definan por qué la estoy. De esa manera me, me achicas, digamos, porque yo no tengo por qué ponerme en un bando. Yo presento hechos, mi querido auditor, para que ustedes se informen, eh, hechos que yo considero verdaderos me preocupo de buscar información legítima y verdadera no de los medios habituales entonces eh, porque la información que tú escuchas en los medios masivos nunca es verdadera siempre está manipulada por quienes gobiernan esos medios y, y esos medios en, que son dirigidos por la agencia AP y la agencia Reuters que mandan las noticias a todas las principales cadenas mundiales de noticias son de los dueños del mundo, de los dueños del dinero entonces las noticias que ellos dan que vemos a nosotros en la televisión abierta que vemos en los periódicos masivos que vemos en los canales de televisión aquí y en cualquier país Siempre es la misma tendencia, siempre es el mismo relato. Aquí, por ejemplo, les he hablado de, un, de, un, de lo que dicen para la masa, que, que no podemos permitir que, que Irán tenga armas nucleares. Casi parece un, una bandera de lucha como razonable. Ah, sí, en realidad no podemos permitir que haya más países con armas nucleares y mucha gente se abanderiza, ¿te das cuenta? Pero eso no es la verdad. Entonces nosotros hurgueteamos y buscamos dónde está la verdad. Vamos un poco más allá. No nos comemos el dulce como nos lo quieren entregar. Entonces yo no me voy a poner en ningún bando. Porque si me pongo en un bando, pierde peso mi relato a veces hablo en contra de un bando y a veces hablo en contra del otro bando porque tengo que tratar de ser lo más objetivo posible y decir las cosas que yo considero verdaderas el tiempo dirá si fueron o no verdaderas pero mi obligación y mi compromiso con Cristo es la verdad cueste lo que cueste mis queridos amigos auditores a mí no me costaría suavizar mis palabras pero yo soy una persona que vive amenazada desde el extranjero me amenazan me han querido callar porque a algunas personas les molesta mi relato Y eso me alegra porque quiere decir que estamos en la senda correcta. El Señor dijo, seréis perseguidos en mi nombre. Y cuando te persigan, dijo, alegraos, porque así como te persiguen a ti, persiguieron a mis profetas. Entonces, si decimos la verdad, estamos con Cristo. Él va a juzgar si dijimos la verdad Ustedes mismos van a juzgar si dijimos la verdad Cuando llegue el momento de la iluminación de la conciencia Porque en ese momento todos veremos la verdad tal cual es Sin excepción Todos veremos las cosas Ahora no vemos las cosas como son Lamentablemente tenemos una visión cejada y limitada En ese entonces Veremos las cosas como son. Es verdad que la Tierra ha tenido ya hartas de... Es verdad. Bueno. Voy a revisar tu pregunta por si se me queda algo atrás, ¿ya? Desde la Serena, interesante tu programa. Lo escuchamos atentamente y nos gusta tu forma de encarar los temas. Pero tú estás a favor de Rusia, de Irán, de quién... ¿Y por qué Estados Unidos decide bombardear? ¿Por qué son los paladines de la justicia? Bueno, faltaría responder esa parte, digamos, de por qué Estados Unidos decide bombardear. Estados Unidos está defendiendo, es el parlante de la élites que defienden un mundo unipolar, tal como compartimos eh, relatando en el programa. Estados Unidos es el país que más ha bombardeado, Estados Unidos es el país que más guerras ha creado. Eh, Estados Unidos es el país que tiene más bases militares fuera de su país, pero por lejos. Pero por lejos. Segundo viene Gran Bretaña. Y Reino Unido, perdón. Entonces, que son de lo mismos. Y entonces, eh, esa es la razón de por qué Estados Unidos, ¿no? ellos, ellos se, se pintan con ese rostro de paladino de la justicia. Se ponen ese hermoso rostro de la libertad, de la democracia. Pero en realidad siempre, como decía Eduardo Galeano, las guerras son para robar. En Medio Oriente están robando petróleo Los norteamericanos De Libia, de Irak Y de Siria y, y esperan poder robar mañana de Irán Pero no lo van a poder hacer Continuamos entonces Aquí la Tierra ha tenido ya hartas destrucciones de la humanidad Y como que cada cierto tiempo se resetea Pregunta Florentino Millar, Es decir hubo una civilización antigua como la Atlántida después se resistió la Tierra, el planeta y volvió una nueva humanidad eso sí o no? La querido Florentino efectivamente es así como tú dices de hecho hay conocidas, conocidas yo no digo que que no haya más, digamos, pero conocidas hay seis eh, destrucciones de, de antiguos Civilizaciones. Eh, receteo, como tú dices, que me parece bastante ajustada a la realidad. La, el, el término que usaste me parece que se ajusta un poco a, a lo que se corresponde con el proceso, porque es un cambio total. Quienes conocen, por ejemplo, eh, el cajón del Maipo, nuestro querido amigo de la producción, sabe mejor que nadie. Y cuando uno va al cajón del Maipo ve los cerros y ve en algunos cerros marcas de niveles de agua que han, han marcado el, los cerros eso evidencia que esos cerros alguna vez tuvieron par, tratarla parcialmente bajo el agua hace miles de años atrás entonces Han destruyé, se han destruido la Atlántida, antes la Lemuria y antes aún el continente de Mu. En las costas de Japón hay evidencias de eso. Evidencias físicas y reales. Algo que no se difunde mucho para no ir contra la historia que nos contaron, las mentiras que nos contaron en los colegios. Pero esas evidencias están. Vamos con otra pregunta. La Cifuente, si ¿qué se viene para la humanidad prontamente? ¿Vamos a ser destruidos? Hay profecía al respecto. ¿Qué se viene para la humanidad en este momento? Vamos a cosechar lo que hemos sembrado, eso dicen las leyes del cosmos. Y lo que hemos sembrado es nuestra propia autodestrucción hemos contaminado, hemos sido hemos sido malos hemos contaminado la tierra hemos matado a los niños hemos fabricado guerras hemos ido contra la contra la ley de Dios que dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe, se refiere al átomo contra la guerra contra, en la partición del átomo está el principio de maldad del hombre, porque eso, esa destrucción del átomo produce un montón de consecuencias en el comportamiento humano aunque ustedes no lo crean, queridos auditores, eso trastorna, y lo hablamos incluso en el programa pasado eh, evidencias extraterrestres que explican que se, se distorsiona el comportamiento humano a partir de eso entonces par, podemos concluir entonces que a partir del, del uso del mal uso de la energía nuclear en el, a contar de la década del, del año 40 hace 80 años atrás, empezó a agudizarse la maldad del hombre, a distorsionarse el comportamiento humano. Entonces, como, como existe una ley del karma, nosotros hemos, vamos a tener que cosechar lo que hemos sembrado. Nuestra humanidad efectivamente va a ser destruida. No el planeta, pero sí la humanidad. Es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Parece que la, la pregunta anterior No sé si la leí Interesante el programa, me gusta mucho Pero el Israel de la antigüedad No tiene nada que ver con el Israel actual Si es el pueblo escogido de Dios eh, ¿Por qué Dios no interactúa Y lo defiende? ¿Cómo es la cosa, mi querido doctor? Totalmente de acuerdo El Israel actual no tiene nada que ver Con el, con el de la actualidad En eso estoy 100% de acuerdo este Israel actual es un fraude así que mal lo podría estar defendiendo Dios este Israel actual está maldito, maldito por Jesús Jerusalén será hollada y hundida dijo Jesús y eso va a pasar va a ser destruida así que no lo va a proteger todo lo contrario Se aprovechan ellos, los fariseos de este tiempo, que son los que gobiernan Israel, este Israel falso, se aprovechan de nuestra ignorancia. Entonces, como nos suena el término Israel de hace 3.000 años, creen que es bendito. Pero este bendito, ¿te parece que Netanyahu es un, un eximio representante de un pueblo bendito? Cuando es sanguinario al extremo y aquí no se trata de tomar bando se trata de conocer hechos eh, y hay instituciones que lo avalan y lo, y, y, y lo señalan eh, que deja morir de hambre a los niños han visto a los niños de Palestina cómo están entonces eso es el peor genocidio que puede haber sería mejor que los mataran así de golpe a dejarlos morir de hambre porque es mucho más cruel entonces eh, ¿Cómo podría defender los dioses? ¿Qué clase de dios sería? Eh, ellos van a cosechar lo que han sembrado. Eh, que te, no te quepa ninguna duda. Este Israel es... Cualquier cosa menos el pueblo elegido de Dios. Eso sí que te lo aseguro. Este Israel es la maldad... en. Encarnado De lo peor de lo peor Tu pregunta se me había quedado atrás. Y es muy importante ahora ¿eh? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Has y visto? Digo diciendo ella Gracias interesante el programa, me gusta mucho pero el Israel de la antigüedad no tiene nada que ver con el Israel actual 100%. ahí estamos de acuerdo, 100% es el pueblo escogido de Dios eh, porque Dios no interactúa claro, te das cuenta ahí hay como una al decir tú que este Israel antiguo no tiene nada que ver con el actual estamos 100% de acuerdo pero después en la segunda parte de la pregunta dice ¿Por qué Dios no, si es el pueblo escogido de Dios, por qué no los defiende? Los defendió hace 3.000 años cuando los sacó de Egipto, hizo los milagros más grandes que, que se podían haber visto, y los sacó de Egipto y los defendió. ¿Cómo puede defenderlos ahora, mi querido doctor? Si tú has visto en redes, en todas partes, estamos viendo un genocidio aquí en las redes sociales, todo el mundo lo ve, no hay nadie que no lo haya visto entonces, ¿cómo podría los Dios? ¿por qué? ¿porque se pusieron pueblo elegido, ¿Por ¿porque no se pusieron ese nombre para engañarnos a nosotros que somos ignorantes? no, mi querido este falso Israel, fraudulentamente puesto así hace 77 años porque hace 78 años este Israel no existía este falso Israel era Palestina el tiempo de Jesús era Palestina no era Israel entonces eh, es un fraude no lo va a defender Dios todo lo contrario ya eh, Jesús anunció su destrucción porque este, este Israel de hace 3000 años traicionó Dos mil años atrás los fariseos que eran descendientes del antiguo Israel que vivían en comunidad en Palestina pero vivían los, esos judíos vivían en Palestina los fariseos y los escribas eran lo peor de ese Israel el mismo traicionó y que volvió a traicionar Al condenar a Jesús. Por eso que Jesús dijo, este pueblo es Jesús que es el, el que representa el verdadero Dios. Jesús es el que vino a decir, ha sido dicho tal, tal cosa y yo les digo esta otra. O sea, él estaba corrigiendo todas las cosas que se habían malinterpretado. Él representaba el verdadero Dios no había tal confusión de los falsos dioses que habían en el Antiguo Testamento que él tuvo que venir a corregir y entonces Jesús que representa al verdadero Dios dijo, este pueblo ya no es mi pueblo mi pueblo está más allá del Jordán se refería al pueblo latino mi querido auditor, el pueblo elegido hoy día está dentro de los pueblos latinos bueno vamos con otra pregunta Yahvé o oh Jehová el Dios de la antigüedad ¿es Dios en la actualidad? Yahvé o oh Jehová no es Dios vamos con la pregunta era un ser extraterrestre, Anunnaki, reptiliano? ¿Qué relación tiene que ver esto con lo que está ocurriendo actualmente en Israel? ¿Quién es finalmente el Dios de Israel? ¿Es de la humanidad? No lo creo. ¿O es solamente el Dios de ellos? Yahvé o oh Jehová es un... Dios falso, el Dios de la materia Es una instrumentalización del demonio Que le fue dado a Israel Por su traición Puede ponerle un grado de dificultad A su camino Ellos traicionaron y por eso Dios le puso dificultad Pero ese no es el verdadero Dios Ese no es el Dios de los mandamientos Ese no es el Dios del diluvio Es un falso Dios Y ellos siguen creyendo que ese Dios los va a ayudar. Pero ese Dios no tiene el poder para ayudarlos por sobre el verdadero Dios. El verdadero Dios que representa a Jesús maldijo a Jerusalén. Porque no se refirió a Israel porque Israel no existía pero sí existía Jerusalén. Y, y también maldijo otras ciudades, mis queridos auditores, y en el Evangelio. Tiro y Sidón, Cafarnaún, eh, Corazín, Betzaiba, porque no fue escuchada su palabra. Entonces, el castigo de Sodoma y Gomorra será más suave que el que recibirán en el momento que les toque el juicio entonces todos esos pueblos que hoy día están en el, en el estado de Israel fraudulento están malditos, no solo Jerusalén quiere decir que van a ser todos absolutamente todos destruidos ¿Quién es finalmente el Dios de Israel? ¿Es de la humanidad? ¿No lo crees? Bueno, yo creo que la pregunta está contestada porque el verdadero el Dios de Israel es Yahvé o Jehová y el verdadero Dios el Padre Jesús es Adonai ese es el verdadero Dios vamos con la última pregunta Hablado. ¿Qué es la guerra santa? ¿Y por qué para uno es santa y para otra la gente es mala? ¿Cuál es la gran diferencia entre el piterismo, el judaísmo y el islam? ¿Y por qué Jerusalén es tan importante en la historia de la humanidad? Porque ahí se dividen las grandes religiones que manejan lo divino en el mundo? Buena tu pregunta, querido doctor. Extraordinario tu pregunta. Muy, pero muy buena tu pregunta. ¿Qué si quieres que te diga? Fuiste inspirado por el para hacer esa pregunta creo. ¿Tierra santa? ¿Y por qué para un... Bueno, tierra santa se llama porque ahí en esa tierra que era Palestina, Palestina, fue escogido para dentro de Palestina estaba Nazaret y Belén donde nació donde se manifestó, se manifestó el Mesías el Mesías que le da la posibilidad de salvarse a la tierra primero por la gracia y luego en este tiempo por las obras eh, la gracia de 2000 años digamos, a pesar de lo crucificamos, nos dio un periodo de gracia para alcanzar la salvación en este periodo por medio de nuestras obras antes de venirnos a juzgar el judaísmo recibió a través de los profetas la palabra del mismo Dios único El judaísmo tiene un libro sagrado que es el Tanaj que es, no es otra cosa que el Antiguo Testamento solamente si ustedes compran una Biblia se van, a, se van a dar cuenta que una primera parte corresponde al Antiguo Testamento y una segunda parte corresponde al Nuevo Testamento o también llamado Evangelio que es lo que lo que se corresponde con el ministerio de Jesús desde que vino como Mesías desde que nació en Belén en realidad como como ser de carne llamado Jesús y que vino para manifestar a Dios en la tierra a través del Espíritu de Cristo después vino Por eso son las grandes religiones, porque hablaron de un Dios único. El judaísmo la primera, después el cristianismo con Jesús y después, en el año 560 aproximadamente, después de Cristo, a través de Mahoma, el profeta, se manifestó Dios. Así como se manifestaba a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de Elías, que se yo, o de Moisés, eh, así también se manifestó a través de Mahoma. Y si ustedes van a la, a la enseñanza musulmana y los escritos de Mahoma, se van a dar cuenta que ellos reconocen a Elías y reconocen a Jesús como profeta no como Mesías, como profeta Profeta. pero las enseñanzas de Mahoma son similares a las del cristianismo muy parecidas las enseñanzas de, del judaísmo del Dios único eh, Hay pasajes del, del Antiguo Testamento que sí se corresponden con el Evangelio Pero también hay pasajes que son desvirtuados Por eso que Jesús vino a corregir Entonces tenemos el judaísmo, después el cristianismo Y después los el islamismo Que creían también en Alá, un Dios único en común las tres un Dios único Lo que ellos no sabían es que el Dios único en que ellas creían era el mismo con distintos nombres, pero él era el mismo entonces las tres grandes religiones creyeron en Dios, pero las tres grandes religiones traicionaron a Dios por eso que van a ser fuertemente castigadas en este tiempo No sé qué más me quedan... Algunos es santo, y para otra la gente es mala. ¿Cuál es la diferencia entre el pitanismo, el judaísmo y el islam? ¿Y por qué Jerusalén es tan importante en la historia de la humanidad? Bueno, porque Jerusalén... Es importante porque Jerusalén... Era la capital de Palestina. De la antigua Palestina. Y ahí fue crucificada Jesús... Y ahí eh, también los judíos hacían sus rituales en los templos del judaísmo. Y después, el islamismo también tuvo su lugar. En Jerusalén. Pero lo que tienen en común esas tres grandes religiones son la creencia en un Dios único: el judaísmo primero, el cristianismo después y el islamismo después. <coughs> Perdón. Bueno, parece que terminamos las preguntas. Bueno, mi chico, antes de terminar me gustaría decir un pequeño comentario respecto a lo que está pasando en nuestro mundo. No pensemos más que esto no nos va a afectar, mi chico, todo, todo lo que está pasando nos afecta. No hay nada que no nos afecte. Incluso se si en el estrecho del mundo, El, los iraníes el precio del, del, del combustible va a subir muchísimo así que hasta en eso nos va a afectar estamos en los tiempos finales esto no tiene vuelta atrás no me creen pero yo no me voy a cansar de decir porque es así tengo mucha información y acceso a mucha información y tengo que decirles lo que lo que yo sé que es verdad cuando pasen cosas graves mis queridos auditores ojalá que no digan por qué nos pasa esto ojalá que no no sientan que lo que está pasando, no lo merecemos. Todo lo que nos va a pasar, lo merecemos. Así que... es importante estar informado. Es importante no negarse a la verdad. cada claro, y dirá, pero ¿y si me informo? ¿Qué puedo hacer? Podría decir alguien, ¿cierto? Es importante estar informado, porque si tú te escondes a la verdad, estás negándote a involucionar. Si tú conoces la verdad, te vas a situar exactamente en qué tiempo estás viviendo. Te vas a convencer, si estás conociendo la verdad, te vas a convencer de que estás en el tiempo final. Y entonces vas a luchar por un, cambiar tu vida en hacia un mundo espiritual, vas a renunciar a, tu, a tus proyectos mundanos porque ya queda poco tiempo. Y entonces, no es que vas a dejar de trabajar, porque no, porque todos necesitamos el sustento, por ahora al menos, después ya no. Pero, pero sí vas a, a trabajar con otra perspectiva, porque tú vas a dejar de trabajar y te vas a abocar al... al a la vida espiritual a la información al conocimiento espiritual y no a cosas mundanas y ahí cambia ¿me das cuenta? entonces por eso es que es importante conocer la verdad qué es lo que está pasando realmente y por qué por qué se produce, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera porque eso nos da una perspectiva de lo que estamos viviendo Y hasta por raciocinio lógico podemos cambiar. Ni siquiera por fe, sino por, hasta por conveniencia. No me conviene no cambiar. Estás haciendo un raciocinio lógico. ¿Te fijas? Por eso que es importante conocer. Si yo escondo mi cabeza como una avestruz, estoy renunciando a mi posibilidad cierta de salvación. Estoy voluntariamente renunciando. Entonces, Nadie puede decir, no, no quiero saber Prefiero no saber Ahí no saben lo que están haciendo Mis queridos auditores Es importante siempre saber No es que seamos masoquistas Pero tenemos que saber hacia dónde vamos Somos seres pensantes Se nos dio la capacidad de pensar Las cosas que se nos vieron tenemos que usarlas Mis queridos auditores No podemos dejarlas de lado Bueno le damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos ojalá el domingo en eh, el próximo programa en la próxima edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Ponteal. muchas gracias y buenas noches